como espuma liviana e inapresada, una ola te disuelve como espuma como arena polvo que vuela distante te me vas de entre los dedos como arena hoja suelta viene el viento y te me lleva sombra apenas lejana cuanto más cerca sol de agosto tu mano pasa y me quema, pero creces mis semillas, pero aquí algo se serena. Aunque siempre algo te llevas, siempre hay algo que me dejas, de entre tu sol y tu espuma, de entre tu sombra y tu arena, Ay, nube buena. Quédate ahí, aunque me lluevas. No, we're